Bulevar del Jazz con Javier Domínguez. Collective es un cuarteto de jazz con clara vocación de autor. Hola, soy Kike Perdomo, saxofonista de Tenerife. Y desde aquí, desde Canarias, os mando un gran saludo a todos los amigos del Boulevard del Jazz de Andalucía. Soy Iñaki Salvador, un fuerte abrazo a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy f r a n c i s p o s é Y les mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y otro para ti, Javier, en especial. Hola, soy Roper. Para todos los amigos y Javier del Boulevard, <ríe> un abrazo muy fuerte. delias と Javier Domínguez。Dom beatus i l e beatus i l e cui procul negotis ut p r i s c a gens mortalium paterna rura bobus exercet suis。 Solutus omni faenore, neque excitatur clásico mil estrusci, neque orret iratum mare, forunque vitat et superba sibium potenciorum limina. Dichoso aquel que lejos de los negocios como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con sus propios bueyes, libre de toda deuda, y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta ante las iras del mar, manteniéndose lejos del foro, y de los umbrales soberbios de los ciudadanos poderosos. Beatus ile. Así se llama el álbum, y el cuarteto ya os lo presenté hace un instante. Cuarteto enorme, poderoso y también, pues de alguna forma casi casi como el título, artesanal, son artesanos, artesanos maravillosos artesanos de la música. Nuestros cercanos y queridos, por supuesto, entre los cuatro, un andaluz, malagueño por más señas, extraordinario contrabajista de estudio donde los haya, Francis p o s é que esta noche además tenemos el orgullo y la suerte y la fortuna de tenerlo aquí, esta noche en nuestro Boulevard del Jazz, para presentar este bellísimo trabajo que se llama Beatusile. el colectivo y sobre todo el primero de los temas querido francis que es si me vas a permitir que lo ponga d e b a j o de mi voz porque es precioso y porque además es una composición tuya y, y a mí me ha encantado muchísimo me gusta muchísimo oírlo primero por el título porque se llama palante y, y eso de palante es una filosofía palante、mmm, siempre con con certeza con seguridad con firmeza Con, con buen rollo, con muchas ganas, siempre para adelante, por eso de, pues, p a mirar p a a t r á s no sé cuánto ni cómo es eso, ni no sé cuánto ni p a mirar p a a t r <risa> á s pero no sé cómo, cómo es. Pero para adelante es un tema precioso que ya suena debajo de mi voz y que nos da paso para, me da paso para poder presentar a este extraordinario contrabajista que no es otro sino Francis Francis p o s é Francis, buenas noches. hola bueno no s javier pedazo ¿Cómo de, de、eh? pedazo de cd habéis acabáis de grabar n maravilla ver... no, no no coño yo, te, te, tú yo, yo soy c o n d i c i o n a d tuyo soy amigo tuyo hace mucho tiempo pero aparte es que tus compañeros músicos han hecho un trabajo igual que tu magnífico magnífico de verdad bueno bueno qué bueno qué bueno que te guste sí, no, no no no a mí me ha encantado y me parece además que esto demuestra primero lo que yo siempre repito y lo repito lo repetí ayer con un con lo que hice de los de los amigos de la tamal h o t b a n d lo que dije también por supuesto de, de nuestro amigo、eh, n esto riñak y esta noche por supuesto con este grupo magnífico que se llama el collective y este beato si le que es un trabajo que acaba de aparecer donde están kike perdomo i ñ a k i salvador francis posey josé v á z q u e z roper cuéntame un poco c ó m o como nace como después de algún tiempo que volvéis eso es, eso cuéntanos、es. tú precisamente no he querido yo contar nada Que después de, de hace ya casi 10 años bueno mira como el disco que grabamos que tú lo sí, sí, sabrás conozco es del 2005 2005, o sea, 2005 hace, ya hace ya 12, 12 años, años 12 años bueno pues ese proyecto que tú que tú lo conoces que hicimos、uh -huh. un disco para cuadran que sí, se、sí, llama、sí, sí, sí. eh, cosecha propia、Ajá. En、ese n e momento bueno tú ya sabes que yo con kike y con roper tengo una relación desde los años y condición de toda la Somos vida, como hermanos sí, ¿no? sí, sí, sí, y hemos sí, emprendido sí. un sinfín de proyectos ¿no? ajá, de grupos y、ajá. tal entonces este proyecto、mmm, eh, que, que siempre ha, ha nacido de lo que es nuestra nuestra a m i s t a d nuestra colaboración y nuestra nuestra empatía por la música y,、sí. y, y, y por nuestra forma de pensar nuestra filosofía Pues entonces lo, lo aparcamos ahí un tiempo, en fin, por las circunstancias de la vida, que cada uno hemos tirado para un lado, para otro, aunque hemos seguido viéndonos en cosas, en proyectos, con Iñaki, yo sé que tenemos un trío de p r o y e n t o s Sí,、también. sí, precioso trabajo en fin, hemos que n e m o s c n el t o Iñaki y s a l v o r、sí. Pero ese proyecto estaba ahí aparcado y a mí se me ocurrió... La idea de volverla a retomar y se、ajá. lo comenté a k i k e a Roper mira Kike, tal, qué hacemos con esto. Hombre, vamos a retomar otra vez Colective,、mmm, s a filosofía de los amigos que nos vemos y además ya tenemos una edad, como no la hagamos ahora. <risa> Coño, nada, Total, que les comí el coco, la sí, verdad. Sí, sí, sí, y, sí. A, y a Iñaki que está con nosotros también ya en la peña, digamos,、sí. desde, con, el, con esto del trío y en、sí. fin. Y entonces、eh, en esta ocasión nos acompaña Iñaki en, en, esta, en esta nueva aventura de c o l e c t i v Y lo hemos retomado. tomado y estamos la verdad contentísimo s porque en fin tiene tiene mucho de romanticismo de lo que es nuestra nuestra empatía nuestra amistad y nuestra cosa de mucho tiempo si e n e mucho sabor por decirlo o c quizás no la... n sé si es la palabra pero desde luego、eh, acabo de encontrar yo creo algo que describe muy bien el trabajo, el trabajo tiene mucho sabor eso es muy y mucho buen cariño y si no sabes cariño un supuesto Como dicen los cocineros y... ahora que hay que hacer los platos con cariño y todo eso.、Sí, nosotros、sí. también no no hemos no aparte e l cariño y... tiene pero tiene tiene es un trabajo que a mí s í me gusta porque tiene primero tiene mucha profundidad es un trabajo hecho con, con mucha densidad parece fácil pero y el j e m p o el tema p a l a n t e que he hablado antes, antes de él y que ahora lo va a retomar porque es una de, de, de tus obras al igual que la de carta de amor que no hemos oído todavía que oiremos ahora después、eh, Pero me parece que, es, que es, es sencillo, pero tiene unas armonías preciosas、uh -huh. y realmente se ve que, que como si l、ah, l e v á s toda la vida tocando. eso que no hay ni que hacer señales no sé cuántas cuántas t o m a s a r i a y cuidado ni quiero、no、me la con me la、pues、cuenta pero, pero claro es que al final prácticamente es que se toca del tirón、claro. porque es que tenéis más o menos en la cabeza lo que tenéis y cada uno hace su coro cada uno hace su rollo y me parece una cosa tan fresca pero al mismo tiempo tan bonita que de verdad el, el álbum yo l os daría un grammy coño. <risa> <risa> no sé si eso dan dinero por los grammy sabes Tú s si por los grammy s dan pasta a ¿no? yo que sé no, yo yo nunca e s t a b a tan cerca <risa> de eso Pues yo daría un Grammy, sí, ¿no? yo propondría para un Grammy latino, Mariano,、eh, yo qué sé, un... no, es que claro, pero es porque, porque os quiero mucho a los cuatro, además de verdad, porque os quiero mucho a los cuatro. que bueno y háblame de los títulos p o r q u é pusiste para adelante、bueno, a mí pues, me gusta mucho eso de los rollos sí, ¿no? de los títulos p o r q u é le pusiste para adelante pa lo puse pues por esa filosofía que debe haber en la vida de lo positivo ¿no?、Sí. De, de no achicarte en nada porque la vida ya sabemos que es un camino la largo sí. Sí, difícil sí, sí, sí, sí, sí, sí. difícil con muchos problemas que nos vamos a encontrar y que ni siquiera sabemos además ni lo claro, intuimos claro. y entonces el, el tener una filosofía de lucha de, de pensamiento siempre de mirar hacia adelante creo que es una cosa que nos enriquece a los humanos y yo en concreto eso lo pensé porque hace años mi hijo mi hijo david sí el, sí tú lo conoces sí, ¿no? un, hijo, un hijo extraordinariamente <risas> inteligente y una cabeza maravillosa premiadísima a nivel universitario y a nivel docente porque es una cabeza maravillosa a pero, bueno, que... vamos a hablar de música. pero bueno a lo que te decía se lo compuse a él enhorabuena irán... padre de todas formas enhorabuena、muchas、padre gracias, aprovecho para、gracias. darte la, la felicitación <risas> muchas gracias se iba para Alemania a hacer、sí. un proyecto con su familia y yo nada más esa añoranza que ella me daba de que se me iba a mi hijo、claro. y tal y cual, pues、mmm, le compuse un tema esa misma tarde después de despedirlo en el, en el aeropuerto, que se iba para Alemania y, y le puse para adelante por eso, como... también recordándome a mí mismo、uh -huh. que que en fin que no viera la, nada negativo en ellos sino、claro. todo lo contrario que tenía que mirar hacia adelante、claro. ¿no? por él y por mí y por todo no、claro. entonces eh, eh, por eso le puse e s e t í t u l o q u é bonito y lo de b e a tu si le de quien es o es, de nuestro <risa> querido amigo ña i、no, Él lo, es más intelectual es que yo Yo lo sabía yo, no, no, no hay problema de intelectualidad lo、no, pasa es que, que lo veo más vestido de monje que a ti sí, <risa> y yo lo pensé digo esto es、sí. cosa de esto y cosas y aquí si tú ya sabes cuando se hace un disco empezamos、sí. también con la historia de q u é es el título qué tal qué cual、sí. entonces la verdad que el, el título ya de por sí de su tema que、sí. es o es un tema que sí, está sí, incluido sí, ese sí, título, sí, sí, sí, entonces s e e título, nos pareció ya muy la verdad que tiene Y el latinajo、sí, de la m e r d a e r d a d la v e r d la e r d a la v e r d la v e r d d la v e r d o d la verdad l e n d a d l e r d a la e r d a la verdad la verdad la verdad o a verdad la v e d a d l e r d a d la v r d a d e r u a d e r i a d la verdad a v e r a e s d a d la verdad la v e d a d e r d a d la verdad e r d e r d a d l e r d a d la v e r a d e r d a d la v e r d la v e a d la v e r d a la verdad la e r d e n d a d l e r d a d la verdad l d a la e r d la v a d la v e la verdad la e r d e r e r a d la verdad la de nuestra filosofía、sí. de, de grupo.、Sí. Somos gente que no nos dejamos mucho llevar por lo establecido en la vida. Nos gusta ir, mirar hacia adelante, luchar por lo nuestro、sí. y creer en nosotros, a, aunque hayan trabas y hayan problemas. Y entonces... Pero el, también, Mokov, esto, esto es un rollo muy solidario, porque al final, al final tú cambias a lo mejor de grupo y al día siguiente estás tocando en otra formación distinta y tienes el mismo espíritu que tienes con ellos, con el, con el grupo Coletti. O sea que el músico de jazz no puede ser alguien que esté lejos de la armonía, del、sí. buen rollo, de las buenas historias y de la solidaridad. Debería con tus ser así, ¿eh? Debería、a l g u n a s veces no hay, mes, hay músicos hay también que bueno que hay de trabajos porque、sí. en fin son trabajos sí, sí, sí, y sí, luego sí. la empatía como personas pues puede ser que no existe、bueno, no, claro, en la vida es te llaman así llaman te porque tú eres músico de estudio y tienes que grabar tal cosa、eh, y ya sabes, sabes que eres、eh, profesional claro, y claro. lo vas a hacer pero pero pero los grupos que formáis por lo general los grupos que formáis Y que trabajáis hay b una e rollo h y una base sí, de empatía sí, sí, y sí, de buen rollo por y entonces que, que, eso es que,、sí. que eso es lo que hace que por que supuesto que se disfrute que、sí. todo esto pues vamos ir, lo de l o debates esto no sabe lo que significa v e t e d e aquí、sí. bueno vete de aquí <risa> esto es vasco Coño <risa> ya, no... eso es un rollo tuyo <risa> e yo rollo tampoco lo sé pues podía haber preguntado y quedábamos bien tú y yo <risa> y hubiéramos dicho hombre por favor esto significa tal cosa、claro. no tengo ni idea pero vamos a ser sinceros no no no, sabemos, no no no aquí、pues、aquí siempre somos sinceros、no、además estamos aquí ahora mismo y estamos en los instantes y esto <risas> es el bulevar del ya y por eso nos caracterizamos porque aquí trucos y rollos no es o sea que... <risas> bueno pues vamos a sentir os decía lo del batec de a h del batec de aquí que dice, dice Francis que es vete de aquí, me, me, no, no, no. es mentira, porque es de, de aquí no se va nadie, que e s t a de aquí, que es un tema de, el segundo de los temas de Iñaki y Salvador, y después s、sí、i sentiremos una preciosidad de t e m a que además yo ya lo he oído, de todas formas no os voy a dar muchos detalles, que es el trabajo, el segundo tema de Francis que se llama Carta de Amor. Y, y después seguimos hablando pues después viene lo de pepe vázquez que hay que sentirlo también antes que es el bájate de la moto vamos a sentir ahora el b a t e k de aquí que no sabemos qué significa a ver si nos enteramos en el intermedio le podemos preguntar a i ña k i e a esta hora creo que no pero a ver qué significa y el carta de amor que es el, el segundo de los temas de francis posey e a n o c h e en Radio Andalucía Información con Javier d o m í n g u e z que perdomo saxofonista de tenerife y desde aquí desde canarias mando un gran saludo a todos los amigos del bulevar o del d jazz de andalucía soy i ñ a k i s a l v a d o r un fuerte abrazo a todos los oyentes del bulevar o del d jazz hola soy francisco c y les mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Boulevard del bulevar o del d jazz y otro para ti javier en especial hola soy roper para todos los amigos y javier del bulevar o d <risa> un abrazo muy fuerte carta de amor bueno no sé si se puede contar s í además yo sé sí. que s í además yo、pues、no yo, tengo nada, casi nada oculto ya lo sé pero、pues、lo, yo y lo, y conozco, los billetes nada conozco, porque a, no tengo conozco a tu mujer <ríe> ni en panamá ni en n i hijos a tus nietos y conozco a tu familia que además es una familia súper entrañable y queridísima por mí entonces pero por, a q u i é n le dedicas e s a carta de amor pues está escrita por ti la carta、sí. de amor. ¿A bueno, ¿a lo carta amor. de de Bueno, la carta de amor eh, eh, es todo el mundo seguro que alguna vez ha hecho una carta de amor no sí,、claro. bueno ahora ya cada vez se llama no lo de escribir no pero la <risa> <Una> carta <risa> sobre todo por el en a n p a p e y, y ya por w h a t s a p p d i c e te puedo declarar <risa> mi amor y la otra dice o el otro dice no por favor、claro. más adelante en este momento estoy, estoy haciendo preocupado、claro. estoy, estoy con el facebook déjame sí, sí, sí. entonces bueno、eh, este título se lo puse pues porque como el tema es un tanto romántico、uh -huh. a mí me gusta hacer temas románticos、uh -huh. la verdad Y, y me acordé de la época en que estuve en la mili、oh. y mi novia estaba aquí, la tenía tan lejos y la, la, la tenía tan... ¿Tu novia mi novia que era. Mi novia que mi mujer actual, claro. <risa> María de la maría. Del, del álbum maría que es un álbum precioso que deberías buscar y comprarlo es una preciosidad de trabajo aprovecho ya para decir l o para <ríe> muy bien gracias no, es que francis hizo un precioso trabajo anterior que se llama maría que está dedicado a todas las marías y a todas las mujeres en realidad porque es una, es una declaración de amor、claro. a todas las mujeres a todas las jóvenes a todas las hijas también él y como yo somos abuelos ya o sea que ya pues ya, ya Pero como jesulín por nos、bueno, acordamos de todas las mujeres <risa> yo ya, eso s de u l í no n lo no, sé no. Yo no sé si é s es una una una corrida de toro s p a r a mujeres ¿no? nada más <risa> Cosa antiguo más eres antigua antigua Muy Qué bueno entonces es una lo de la carta de amores amor. yo allí escribí tropecientas mil cartas、sí. le escribí que por cierto muchas de ellas ni le llegaba、uh -huh. y entonces me acordé de eso de lo importante que fue para mí y entonces pues a este título p、pues, u le puse carta de amor qué bonito qué bonito、no、sé. eso te quita te da fuerza te da juventud te da tiempo sí, y recordar la, los recuerdos、antiguas. y、qué、esas bonitas, cosas qué bonito. dedicarle cosas a los recuerdos bueno pues、mí. este hombre que está aquí a mi lado es francis p o s é es un contrabajista malagueño andaluz Que está en esta formación extraordinaria que acaba de sacar un álbum que te recomiendo. Bueno, no, no tengo que recomendarte nada más, porque es que si lo estás sintiendo con un poquito de buena atención, entenderás que estamos sintiendo ya de primerísimo nivel. El álbum se llama Collective, el grupo se llama Collective, el álbum se llama Beatus Ile o Ile, como quieras. Yo digo Ile, pero bueno, igual si digo Beatus Ile, tú crees que hay dos L's, pues hay dos L's. Beatus Ile. Y después está formado el grupo Collective por el saxofonista Kike Perdomo, el, el pianista Iñaki Salvador, el contrabajista Francis p o s é y el baterista José Vázquez Roper. Que quede constancia y que sepáis que esto es una novedad del 2017 que demuestra también, y no me canso de repetirlo a lo largo de mis muchísimos programas, la altura, la calidad y el nivelazo de nuestros músicos españoles. Que está exactamente comparable al nivel de daneses, eh, polacos, eh, chequios o rusos o los que quieran. ponme los mejores europeos que haya q u i é n e s son Ay, francés yo que sé, yo que por sé, ejemplo porque... italianos que hay magníficos pianistas italianos Ay, y magnífico s、claro. músico s pues exactamente a ese nivel están nuestros pianistas y n o s t r o s por europa y muy buenísimo claro,、claro. y por el mundo por el, por el mundo, mundo pero... pero nosotros somos del mundo no, somos, no estamos exentos no pero、mundo. es que a veces、sí. nos cuesta trabajo nos cuesta reconocer nuestra calidad、sí, eh. y、sí, sí. eso me cabrea mucho yo、sí. no sé si a ti te pasa igual mucho la a mí、verdad. me cabrea coño que, que, que porque somos nuestros porque somos de aquí Ya no digo las banderas del rollo no, de tal. No no. no, no, no. Me refiero a lo que es el, ter el territorio de España、sí. entera. Es decir,、Como、desde,、si desde, tal, desde no、los gallegos, vecinos, que hay unos músicos、claro. fantásticos. pasando a los canarios, pasando por los levantinos, pasando por los catalanes, por los vascos, por los castellanos, por los andaluces. Que hay unos músicos de puta madre. Claro. Claro. Y entonces aquí nos cree, yo qué sé, pues no me pongo yo un poco encendido,、sí. me, me cabreo. <risa> no tengo nada que ver, No, coño, no, no soy promotor, n o te soy... cabre. No, pero es que es la realidad, no, es la que realidad de、verdad. este país, pero en general, no solo con la música, tú ya lo sabes, ¿no? la ciencia y en sí, fin, todo、sí. no le damos valor al, al exacto al lado e n en fin no sé si eso será un mal general pero por lo menos aquí en españa se es muy acusado ¿no? pues s í y parece y como si c o m o ese reconocimiento tuviera una connotación negativa o Me... como si eso fuera、sí. una cosa ya antigua、sí. de decir, claro, es decir c l a r o e s que lo nuestro y tal、sí, sí. o reivindico lo nuestro y reivindico lo de aquí、sí. en el ámbito de lo que yo amo profundamente que es la música de jazz Por supuesto, en otros ámbitos hablo menos porque bueno, también podía hablar de otras cosas que conocí、eh, durante mi época en la que fui, por ejemplo,、eh, no, no voy a hablar de, de, otras, de otros tiempos y de otras historias, pero también aquí hay insignes juristas, hay insignes escritores y insignes hombres del pensamiento, Y entonces, bueno, pues están aquí, están ahí y no, no son muchos, desgraciadamente, pero están.、Claro. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir sintiendo la música de este álbum precioso. Vamos con la primera de los temas, con la primera, no, el único de los temas de Pepe Vázquez r o p e r nuestro baterista, que es Bájate de la Moto. Esto nos podremos inventar la causa. Seguramente. <risa> Porque con un batería siempre se puede esperar、con、cualquier cosa. Con un batería、cosa. podemos contar una historia inventarnos、claro. ahora mismo una historia. Esta fue la historia de la chica que llevaba las baquetas. de pepe iba detrás pero la moto era muy pequeña era un, era un antiguo vespino de esos y entonces la chica pesaba un poco más de la cuenta y pepe contaba la historia de que iba tocándole la espalda con los palillos y le iba tocando por detrás y casi se pega una、claro, otra y le dijo que se bajara de la moto, de la moto. <risa> y la bajó es. en fin esa es la historia de pepe b a j e r r o p e a quien desde aquí mandamos un inmenso abrazo Y vamos a sentir después ya el trabajo de Kike, de Kike p e r d o m que es un, es un saxofonista extraordinario, amigo, entrañabilísimo, que ha hecho dos temas preciosos, el Butterfly y el Root Beer. Bueno, f r a n c i q u é No, no, no, que no que hay que decirlo yo por supuesto que lo digo si tú me lo dices yo lo digo he, le, he dicho que las mezclas y la, mezcla,、si、la, la, la toda la cuestión técnica la ha hecho kike no lo grabamos lo grabamos en estudio infinity en madrid Ay, es que me estoy, me, no, se, no,、claro. estoy como, si casa, como si fuera en mi casa y ya se、claro, claro. me olvida que tengo el micro por aquí <ríe> o sea lo grabaste en madrid en madrid en、sí. estudio infinity y、sí. luego kike que nuestro ingeniero de sonido saxofonista y todo lo demás pues él que es un fenómeno ¿no? la verdad tiene una gran experiencia ya en, en、sí, t o dice o esto d aquí editado y mezclado por ti p e r d ó pues está muy bien para、y、el además, sello para el K 96k estudios tenerife、eh, bueno pues enhorabuena le mandamos desde aquí un abrazo enorme que le va a llegar aquí que él sabe que lo queremos muchísimo por aquí y de verdad enhorabuena por ese trabajo francis a ti te puesto, puedo decir、Qué、en, en v a voz Te lo creo... daré en tu nombre a todo e l l o s Sí, y aparte seguro vais a tener un carrerón con este álbum vais a estar en muchos sitios los、no, van nada, a llamar nada, mucho nada. sí sí no bueno yo no yo no soy yo no soy organizador de rollo s yo fui programador hace si no mucho yo、tiempo. sé que tú no llamaría s hombre si yo tengo <risa> a tener responsabilidades como las tuve <risa> y cuando las tuve os llamé tú sabes que yo llamaba porque además erais de aquí porque lo hacía s muy bien y porque erais gente desde el antiguo grupo con chano sí, tú te acuerdas、ves. con decoy con decoy exactamente n <risa> nuestra primera formación exactamente bueno, pues desde, de hace desde, desde años. ya ves tú ya muchísimos Por eso años tú... por eso tú tienes la verdad que tienes mu mucha coherencia cuando hablas y además mucha base de lo que habla s no te lo inventa s y o、no, no, sé que hablas no, bien de mí y tal y a mí no, no, yo me quedo no, así no, no, pero tú no, es que no, nos conoces desde nuestro comienzo vaya, y, es que y es que no s o l o nosotros años, sino、ya. prácticamente a todos los músicos y la música en españa el otro día me encontré un trabajo hay, de christian brewer te acuerdas de christian claro claro e a a c u r d sigo de c h r s t i a n teniendo relación con él qué buen、Dime、tipo, Londres, qué, buen tipo qué buen tipo q un é b u e tipo Un saxofonista、eh, londinense fantástico、que、estaba con decoy con decoy Pues el otro día me encontré un trabajo antiguo de, de Cristian y me acordé de, Bueno, de aquella época. Bueno, nos vamos a poner un poco melancólicos. Francis, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, ya, ti, lo sabes, Gabriel, además, ya lo sabes, porque además cuando hablas no le hablas ni al micrófono, m e hablas a mí,、eso. te pones a mirarme.、Si、ahí, de, con, con esta cara、ahí. que tengo yo del cuñado de <ríe> Papá Noel, coño, que, Yo soy el cuñado de Papá Noel por la barba que tengo tan larga. Pero que, sin coña, que dale a tus hijos y a tu s nieto s un beso muy grande de mi parte y para María también. ¿Y a lo y, tuyo también? Sí, yo se lo daré de tu parte. Y aparte, que seguro que vaya a tener mucho curro porque el trabajo merece muchísimo la pena. este collective y este beatus ile y a lo mejor algún premio cae yo no sé yo tengo boca de buen agüero e h n o、no, lo del grammy me parece difícil porque no tengo contacto con los grammy s pero algún alguna cosa seguro que vais a tener porque esto esto es muy bueno es muy bueno y yo cuando sé que es una cosa es muy buena ¿Eh? Digo, había... sí, sí, sí, porque si yo, incluso si yo fuera rico, que no lo soy, yo diría, coño, yo lo voy a probar, si sería yo,、pues、yo qué sé, sería yo vuestro patrocinador, aunque、bueno. no pusiera nada importante, n a d a m á s que patrocinado por, por, yo qué sé, por, por, por, por la RAI, o sea, por Radio Andalucía de Información o por el Boulevard del Jazz, pero en fin, bromas aparte. bueno a lo que aspiramos j a ver i ya sabe a llevar nuestra música por ahí que sí, esté, sí, es lo que nosotros sí, queremos sí. y hacer disfrutar a la gente y que nosotros disfrutemos también a compartir de, de lo que llevamos haciendo treinta y tantos años ya. por supuesto que sí pues y muchísimas gracias j a vier por invitarnos no, no las merece siempre, porque y a canal sur y Esta es tu casa, esta、tiene. es vuestra casa siempre y de verdad que con cosas como esta merece la pena que sigamos hablando años y años y años, o sea que cuando ya sea muy abuelo yo también y seamos ya bisabuelo, estarás todavía, ¿te acuerdas cuando ¿Eso? presentaste ¿Eso? el colectivo con el b e a t o s i l e pues ya va a Beatusile 4? <risa> el cuarto disco de Beatus i l e y la referencia al latín será diferente pero bueno, seguiremos todavía juntos y dando la coña que bien, Javier Francis, muchísimas, muchísimas gracias ti, un abrazo ti, muy fuerte, ti, muchas、abrazo. gracias buenas noches, buenas noches. a medianoche en radio andalucía información con javier d o m í n g u e z deberíais buscar el, el álbum de verdad merece la pena es una maravilla se llama c o l e c t i v que es como se llama el grupo beatus i le oile como quieras decirlo y son q u i q u e perdomo i ñ a k i salvador francis p o s é y josé b a s k e t roper quédate con los nombres y sobre todo quédate con la música Es una música grande de músicos grandes, de gentes grandes nuestras de aquí. Los extraordinarios Collective. Beatusile. Andalucía Información. La una de la madrugada. Bulevar o del d g u i a s con Javier Domínguez. ¿Yo? Casi como un cuchillo, o、oh, no, como un cuchillo. La muerte atravesó el objetivo de un maravilloso fotógrafo, amigo, que acaba de morir hace muy pocos días. Cuando un fotógrafo muere, mueren muchas cosas, mueren muchas imágenes, muchos recuerdos, muchas preguntas respondidas de inmediato quién es el fotógrafo quién es la fotógrafo me pasó el pasado año más o menos por estas fechas un poco un poco más cerca de la mitad del mes de mayo que se nos fue esther esther sidoncha una maravillosa fotógrafa y mejor persona ...una maravillosa mujer a quien tuve el honor de conocer y con quien compartí pues conciertos risas experiencias tenía una teníamos un, un rollo muy especial ella y yo este hercido ancha y por supuesto cuando también ...el cuchillo de la muerte la mató colgamos en, en la casa de los espíritus todas sus fotos y y sentí con ella mucho dolor aquella noche pues esta noche es es igual porque javier nombela hace unos días que acaba de morir y javier Es un extraordinario fotógrafo. Y la Casa de los Espíritus se ha llenado con todas y todas sus fotos, las expuestas en las exposiciones ya conocidas y las no expuestas, las guardadas en los cajones, las perdidas, las tiradas, todas sus fotos bajo el sobrenombre de una de sus exposiciones, La Oscuridad. pues están ya colgadas en la casa de los espíritus y nos ha dejado muy mal nos ha dejado muy mal javier numbela esta hora es para ti esta hora es para jazz esta hora es para los fotógrafos sobre todo para ti y por supuesto también para el recuerdo de esther Para el recuerdo de, de todos, grandes y pequeños. Para ti, que eres un modesto fotógrafo que tienes muchísimas ilusiones y tienes muchos proyectos en la cabeza y disfrutas con el jazz y, y sabes perfectamente cómo no tienes que aguantar la respiración para coger el segundo donde el músico está doblado hacia el infinito intentando explicar una nota que no tiene explicación. Luego la foto tampoco tiene explicación. Luego casi nada tiene explicación. Coño, ¿qué hay que explicar? Si el valor es justo la foto. Homenaje a todos los grandes y a los chicos. A las grandes y a las chicas. A Herman Leonard. A Paul Heffer. A Francis Wolf. a william claxton a lee tonner a julio mitchell a william godly e a tantos y tantos y por supuesto a esther y también a javier nombela y también a ti que eres fotógrafo de jazz y te encanta la música y te encantan las fotos es una putada, e s o lo aseguro y estoy mal porque además yo también soy fotógrafo de jazz o más yo fui fotógrafo de jazz con los nuevos inventos el ojo se me se me aburrió <ríe> por decirlo de alguna manera perdí esa sensibilidad que hacía rápidamente buscar que qué velocidad tenía que poner cuánto tenía que abrir o cerrar mi, mi diafragma todo mentalmente ahora lo hacen las máquinas y ya no me interesa porque lo hacen las máquinas antes quería hacerlo yo y lo quiero seguir haciendo yo y hay veces que veo imágenes y digo ss -ss -ss -ss aquí para que haya profundidad de campo así todo es un proceso mental muy rápido porque alguien me dijo tendrás que hacer los procesos rápidos para que tú tu memoria no se atrofie y eso procuro que no se atrofie Ni un instante, ni un segundo. Y entonces sigo haciendo fotos sin máquinas, solo con el guiño de un ojo. Cuando miro, cuando te miro a ti, por ejemplo, cuando caen las sombras, cuando se disipan las sombras, cuando hay luz, cuando estás desnuda, cuando suena miles. ...o cuando recuerdo a mi amigo javier rombela que era un tipo especial porque no todos los seres especiales era un gran fotógrafo es un gran fotógrafo era un tipo especial es un tipo especial y su especialidad era justamente ser como él es que es especial Bueno, pues yo esta noche me cago en la muerte. Me cago en la muerte. Me parece que no lo había dicho nunca. Pues sí, sí esta noche lo digo. Me cago en la muerte. Que me ha robado a mi amigo Javier Numbela. Un gran fotógrafo. Un gran hombre del jazz. l、pues、e leeré después. Si me da... tiempo que no sé igual no me da tiempo no lo sé lo que significa escuchar las fotos de javier nombela que mi hermano chema garcía martínez escribió una vez en el diario el país bajo el título de un tipo raro efectivamente javier es un tipo raro pero me encantan las rarezas de los tipos raros Después os lo leeré. Y ahora, como Miles nos va dejando poco a poco, y el que tiene que ver con las oscuridades, y el que tiene que ver con las sombras, y el que tiene que ver porque él era oscuridad, sombra, y el más grande de todos los hijos de puta, Miles. Solo Miles. De apellido Miles, Miles, Miles, Miles. no no va a sonar la voz de miles no, no tiene nada que ver aunque esa es quizás la mejor de todas mis fotos mi homenaje a mis compañeros fotógrafos mi homenaje a mis maestros fotógrafos mi homenaje por supuesto a mi amigo javier nombela quizás sea justo esa foto de miles al que robé un instante increíble en un lugar increíble como sevilla en un concierto increíble hace ya de esto muchos años increíbles pero esa es la foto y ese es el negativo y esa es la referencia y sé que es justo el homenaje a mis amigos los fotógrafos de jazz siempre Javier. Talk too goddamn much, man. Time capsule. Time capsules for old shit. Dead shit. Okay, and I missed on kind of blue. Missed? But Mr. Davis? I think people would say it's a masterpiece. How exactly did you miss? Hey, this ain't an interview. Okay? Man, you tape this, I'll kill you. You got it? Yes, sir. Good. Yes, sir. I didn't mean to upset you, Mr. Davis. I'm sorry if I now, said it. Now, don't forget it, man.、Uh, listen. Give me some of that sketches of Spain. s o l e a Or It's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful, beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd know. And that would be but beautiful. Beautiful, and I'm thinking if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful. I know. Hi, my name is Tony Bennett and、uh, I'm very happy to be on the Boulevard of Jazz. Si lleváis aquí algún tiempo sabéis que esta es la sintonía del, del obituario. Si suena el obituario, o sea, si suena esto, es que algún amigo nos ha dejado, o alguna amiga, y de nuestro corazón brotan ideas, pues como el texto de esta propia canción de Brel, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes nunca. Si me dejas, no seré yo. Pues algo así es la idea esta noche de la pérdida de Javier Nombela, extraordinario fotógrafo y hombre del jazz. Tengo que agradecer expresamente como lector y como aficionado y como hombre del jazz el trabajo del admirado Pablo Sanz en, en El Mundo. El comentario del pasado 30 de mayo en el diario del el Mundo del 30 de mayo, donde escribe、eh, cosas muy bonitas acerca de Javier, con toda justicia además. Y quiero recordaros un, un trabajo、mmm, más antiguo, de hace ya algunos años, que escribió mi hermano Chema García Martínez en el país. ...a propósito de una exposición de javier dice un tipo raro chema garcía martínez no el caso del tipo raro es javier no b e l a de más bas... uno piensa que existe el jazz porque existe la fotografía de jazz y existe la fotografía de jazz porque existen los fotógrafos de jazz javier no b e l a o sea javier no b e l a javier aclaro es un tipo raro como lo son todos los que se dedican al extraño oficio de robar el alma a los que algunos consideramos nuestros héroes, algo que, según y donde, está considerado como una violación a los principios fundamentales del individuo. Uno se ha acostumbrado a verle instalado allá donde el jazz cobra vida, bajo los escenarios, como si su presencia formara parte de la oferta, con lo que No me imagino ir a un concierto de jazz ni aquí ni en ningún lugar y no encontrarle. Y es que Javier vive en jazz, que de otro modo no le sería posible hacer lo que hace, puesto que la fotografía de jazz exige conocer de una cosa. Fotografía. Conocer. Por tanto, la fotografía evidentemente y de la otra conocer también el jazz por supuesto o sea hay que conocer de fotografía y hay que conocer también el jazz y hay quien sabe de una y no de la otra y así les va no es el caso del protagonista de estas líneas a quien tengo por un experto en jazz tanto como lo es En el arte fotográfico. Por eso, sus retratos no son ajenos a la realidad de la que se nutren, sino jazz en sí mismos. Una fotografía de Javier nos ayuda a entender, a veces nos proporciona tanta o más información que la propia música. El perfil hierático, nada jazzístico por ende, de Herbert Robertson, su forma de mantener la trompeta a distancia, que nos lo dice todo del retratado y de su obra. Contémplese a continuación a Santiago de la Muela sumergido en su herramienta de trabajo. Imposible precisar dónde empieza Santiago y termina la guitarra. Y la pregunta, ¿qué es más jazz? ¿Santiago o Robertson? Digámoslo claramente, jazz es todo aquello que hace un músico de jazz. Una música digna de ser amada sobre todas las cosas, pero también una forma de entender la existencia y vivirla en consecuencia. Jazz es David Murray observándose a sí mismo desde alguna atalaya situada de su interior más remoto y es, Enrico Raba, en ese abrazo cósmico al espacio por donde viajan los sonidos. El jazz es una mirada, la de Eddie Henderson, un destello opaco y tan expresivo asomando por entre los hierros retorcidos, o laica Fatien radiante en un universo hollywoodiense de formas y colores puro m i n e l l i que esto también es el jazz. Me pregunto, un decir, en, en realidad sé la respuesta, ¿por qué Javier prefiere los antes y los después, y los aquí y ahora? ¿Por qué su gusto en escudriñar al guerrero en el reposo, Luis Esclaviz eh, eh, o cargando pilas, Perico Sambeat o en posición de alerta, el rostro de Joe Lobano elevado hacia las alturas y las manos en posición? Lo que sigue nos lo podemos imaginar Y es posible que a ojos del artista resulte demasiado obvio. Aún así, d o n b e l a nos muestra también al artista en pleno vuelo. Y ese es jazz escrito a sangre y fuego en un acceso apasionado. Los Bright Moments de r a s a n Roland Kirk. La vehemencia del vehemente y a n k u n La inminencia del Big Bang comprimido en un. ciento i i e n t v 127 del segundo de Lee Pearson. A veces, muy raramente, el fotógrafo vuelve su mirada hacia su propia cámara y surgen las hermosas jazz a b s t r a c t i o n s y esas a modo de metáforas visuales donde una sordina abollada es una sinfonía concertante y Reggie Johnson aparece convertido en un Jesucristo doliente de Caravaggio. De nuevo, Javier lo ha conseguido. Ha detenido el tiempo para adaptarlo al tiempo del jazz, que es otro. Por eso, y por otras muchas cosas, sus fotografías no se explican. Como tampoco nadie todavía ha sido capaz de explicar el jazz. ¿Quieren saber de jazz? Escuchen las fotografías de Javier Nombela. シ どうも、私は Terence h Blanchett の皆さんにお越しいただいてありがとうございます。 s o i r je m'appelle Stéphane Grappelli, je viens d'arriver à Malaga, cette ville que j'aime beaucoup, et j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Andalousie qui écoutent le boulevard du jazz. Merci. So, Cassandra Wilson, están escuchando Boulevard. del jazz thank you no.、uh, <risa> buenas noches <risa> buenas noches gracias. muchas gracias vinieron los amigos a saludar a javier nombela porque él saludó a todas y a todos con sus instantes con sus con su cámara con con esa con ese tracks con ese No será el último, Javier. Ahí. Es para ella. Para Cassandra Wilson. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción del micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día y que tengas una muy feliz semana. Buenas noches. Flex go me, a k s me need someone like you to love.、Mm, Blame Your kiss is、so、as sweet as a kiss. Blame all your c h a r m s that melt in my arms, but don't blame. o y e